La siete cincuenta. 7.50. Tenemos en línea al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Axel, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo andan? Bien, bien. Bah. Es una manera de decir pasan cosas, ¿no? Eh, los llamo por este tema de la desaparición de Facundo Castro. ¿Qué, ¿Qué dice el gobierno de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué dice usted, Axel? No, primero la preocupación, el acompañamiento de la familia. Estamos... Este, colaborando en todo con la investigación de hecho este, se resolvió y acompañamos la separación de de la policía provincial para que se pueda investigar a fondo y está en manos de la justicia federal y bueno, esperando que se esclarezca lo antes posible es un caso que este, ocurrió hace dos meses la denuncia eh, se produce 40 días después de la desaparición Y bueno, ahí se inicia la investigación y obviamente eh, con preocupación, esperando que se esclarezca y, repito, este, colaborando en todo lo que requiera la justicia. Nosotros... Imagino, bueno, sí. imagino dos investigaciones, la, la, la de la justicia en sí misma y la de la propia policía hacia adentro, porque están comprometidos policías en todo esto eh, ¿le, tras, ¿le ha trascendido algo? ¿tiene expectativas positivas de la investigación interna de la policía? Recibí información pero la verdad es que es prematuro decir nada este, hoy hay que esperar que la, que la justicia se expida yo por supuesto que lo afirmo con toda este, con, con toda claridad no vamos a encubrir a nadie tampoco a prejuzgar a nadie así que Este, esperando que se expida la justicia, me parece muy bien que, que se investigue a fondo y se busque, se busque, bueno, y obviamente esperando eh, la aparición con la familia, pero bueno, que, que la investigación este, avance lo más rápido posible. Ninguna demora y ningún tipo de obstáculo a la justicia, por supuesto, eso es lo que indiqué. Y así pasó. Ayer el ministro eh, Berni eh, dio a entender que podría estar con vida Facundo Castro que algo así le había dicho a la familia es es real que Berni dijo eso y si dijo eso es porque tiene algún elemento o porque tiene simplemente deseos de mantener la fe mira deseos de mantener la fe tenemos todos pero la verdad que insisto me parece que hay que que hay que esperar a que a que la justicia dé y comunique los elementos porque en estas cuestiones pasó, pasó hace bastante tiempo y se han bueno ya se han producido medidas sobre los efectivos que lo vieron por última vez y después hay trascendidos y estuve leyendo pero pero bueno hay que hay que esperar me parece lo más lo más lógico tampoco para generar este, expectativas sobre, sobre datos que no sean certeros. no hay que descartar nada tampoco o sea que la investigación judicial tiene que ir a fondo ¿Se está relativamente cerca, eh, por intuición, por lo que sabe, eh, si puede responderlo claro? ¿Se está cerca, estamos a horas, a, a un día, de saber algo fuerte? ¿O esto entra en esa zona en la cual después pueden llegar a pasar días y semanas antes del esclarecimiento y en alguna ocasión, eh, como el caso de Julio Jorge López, que termine nunca sabiéndose nada? No, obviamente esperemos que no. No, no tengo datos de qué va a pasar la próximo día, así que que ahora definitivamente está en manos de la justicia federal y se apartó a la policía de la provincia de Buenos Aires, es algo que pedía la familia y que nosotros acompañamos también para que se haga la investigación este, sin ninguna interferencia, de nuevo, sin sin este encubrir absolutamente a nadie y esperando que que se encuentre en resultados rápidos y sin prejuzgar tampoco, se siente porque... que se pone todo el, es, sí. se siente Axel que se pone todo eh, el énfasis, toda la energía, es decir estos son temas en los cuales la movilización interna tiene que ser muy fuerte, usted siente que en ese sentido se está actuando con responsabilidad, con, con esa energía que el hecho reclama, sí sí eso le indiqué al ministerio de seguridad y así se está actuando sí Bueno, esperemos entonces los acontecimientos. ¿Alguna preocupación extra? Lo aprovecho por un instante, aunque no era el motivo del llamado. Eh, pero eh, sobre el coronavirus, los números de ayer, los números de la ciudad de Buenos Aires, la famosa curva y todo lo demás. ¿Hay algo para decir de preocupación o de alivio? Mira, la verdad, Víctor Hugo, que eh, el, uno de los temas más complejos de...